obrera de docentes autoconvocados en lucha de la Pampa. Buenas tardes, Quimey. Juan Pablo Bartolini, te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Muy bien, Quimey, discúlpame que la hice un poquito larga, pero bueno, quería poner a tanto a la audiencia para ir directamente a, a las, al estado de situación de docentes autoconvocados en lucha, Quimey. Bien, bueno, acá seguimos, como bien decís, en lucha, sí, por un trabajo, por tener un trabajo digno. La verdad que con esto de volver a Fase 1 se nos ha complicado mucho más eh, nuestra situación. Estamos con manejando mucha impotencia, más que nada, con todo esto. Claro. Claro, porque es eh, es una situación, eh, vol eh, volver a fase 1 ya para, para las personas que estaban desarrollando sus actividades es duro, pero para quienes la venían como remando en la arena aquí, May, nos imaginamos que es sumamente complicado. Sí, sí, porque bueno, una espera que pueda ir mejorando las cosas de a poco y como que este retorno nos pone en una situación mucho más complicada Ahí necesitamos, hoy por hoy, sin trabajo, sin un cargo, no puedo tomar horas debido a la a la pandemia, ¿no? Así que, bueno, estamos generando nuevas formas ¿sí? de hacer llegar nuestra nuestra situación, nuestro reclamo, ya que se complicó salir a la calle, está complicado poder, más más que nada, obviamente, por el cuidado, ¿no? Eh, las manifestaciones que venimos haciendo hasta el momento, bueno, ya no van a ser posible, pero bueno, estamos buscando otras vías. A ver si alguien se digna atendernos. Buscándole la vuelta, a principios de julio, Quimey estaban eh, manifestándose públicamente con los cuidados del caso, guardando la distancia social, con cubrebocas, pero tuvieron que salir a la calle para visibilizar la situación que viven. Hoy por hoy, ¿qué, qué podés contarnos? ¿Ha, ¿Ha habido algún adelanto en materia de comunicación con alguna autoridad del Ministerio de Educación, con alguna autoridad del, de la Secretaría de Trabajo que, que por el por el lado institucional quemail hay alguna respuesta no seguimos eh, básicamente igual este hace dos semanas intimidamos a través de carta documento a gremio hotelpa y al ministro de educación en acciones y no hemos obtenido ninguna respuesta hasta el momento no hemos recibido ni de papel ni ninguna invitación a conversar estamos también consultando con abogados para ver desde lo legal viste qué, qué cosas podemos eh, tomar para para seguir para avanzar hemos estado conversando con gente de personal docentente de recursos humanos en casa de gobierno incluso con la directora de desarrollo social por el tema del suicidio las respuestas son iguales el, el, el criterio para decirnos las cosas es todo el mismo, no hay nada, básicamente ni nada, o sea, nosotros estamos por el tema de hemos crear un programa, ¿sí? ante esta excepcionalidad y la emergencia sanitaria que, que estamos viviendo, un programa así para poder dar trabajo a los que seguramente los docentes que estamos desinflados, y por otro lado, viendo el tema del subsidio, que hasta el momento eh, no nos han sabido decir eh, los criterios y los requisitos para acceder. Y, y algunos, aunque sí accedimos, como fue mi caso, que hasta el momento lo he cobrado, hay muchos que todavía siguen por fuera de, de esto. Que no han recibido el beneficio del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Es un ah. subsidio de cuánto, Quimey? Es un subsidio de 10.000 pesos, eh, se manejan por un listado que va mes a mes, eh, lo vuelven a acomodar mes a mes y... Igualmente, si no hay insistencia por parte de los de los compañeros, no hay muchos que no les pagan a, a excepción de que llamen, y llamen, y llamen los que lleguen a la oficina a golpear la puerta. Eso también es algo que vemos que molesta mucho y y sabemos que se nos corresponde por los requisitos que ellos plantearon, que que planteó Lilian López en mayo, el 13 de mayo. Eh, si cumple el requisito es bastante incómodo tener que estar continuamente llamando por teléfono o acercándose la oficina. En de los que somos de Santa Rosa, en el caso de los compañeros de fuera de otras localidades, es imposible porque todo se maneja de Santa Rosa. Claro claro, está todo centralizado. Te iba a preguntar por el eh, por el trabajo de este el del gremio de Utelpa y si lo veían suficiente, si ustedes creen que son necesarias este o tomar alguna medida o, o alguna otra o, o, o tener otra mirada sobre este particular, este ahí la mencionaste a Lilia López a la pasada y también Eh, si tenés una idea, si tienen una idea desde docentes auto, autoconvocados de cuánto es la planta de personas que estamos hablando que no tienen eh, trabajo desde que las clases quedaron suspendidas porque estaban haciendo alguna suplencia o que no tienen cargo, que no tienen cargo estable, Quimei. Bien, mira, nosotros no logramos tener una una reunión formal con ellos, más allá de, de alguna que otra conversación de pasillos con alguna de los miembros y miembros de, del gremio, pero no logramos acceder a una reunión formal, la hemos solicitado, sí, pero no hemos accedido hasta el momento, eh, ellos no responden a nuestro reclamo y la verdad hicimos un, un relevo de, de, con, con todas las herramientas que, que tenemos nosotros como convocades convocados, y llegamos a estipular alrededor de 200, 300 personas que están hoy por hoy este, en esta situación de sin trabajo de pero sabemos que somos mucho más en toda la provincia. 200, 300 este, decís, más o menos. Sí, más o menos, por lo que nosotros, al, al número que nosotros pudimos acceder, eh, si pudiéramos llegar más allá, seguramente seríamos mucho más en toda la provincia. Sí. Claro claro pero hay una eh, hay una, una digamos hay como un bache un hueco porque estos datos podrían surgir de, de, de del gremio Gmail o, o de la autoridad educativa no porque eh, acá estamos incluyendo también personas que se han recibido hace poco no bueno no no estamos incluyendo a los que justamente se recibieron hace poco. Y que bueno, ahí sí se, se se multiplicaría el número, ¿sí? Porque tenemos institutos tanto en Santa Rosa, en Victorica, en en otros lugares de la provincia que son personas que hasta el momento no han podido siquiera probar su título profesional ya, ¿no? Por así decirlo. Claro, claro. No, de, de parte del gremio básicamente nada, nada, nada, no nos han sabido dar ninguna información, nosotros pedimos datos y no no nos han dado ahora. Muy bien, muy bien. Pero bueno, eh, ustedes están eh, permanentemente en contacto, están organizados y organizadas, y que, ¿cuál, es, cuál cuál ¿cuáles son los pasos que piensan por ahora eh, dar más adelante para seguir con esta visibilización, con esta lucha, Quimey? Bueno, habíamos organizado para este fin de semana, eh, una, una feria, así para exponer de otra manera, visibilizar el reclamo, pero bueno, debido a que volvimos a la fase 1, estamos replanteando un poco lo que va a pasar, seguimos este a través de las redes sociales, con comunicados y, y novedades, pero vamos a tratar de seguir por el camino legal, de seguir solicitando reuniones, eh, pero bueno, como te digo, el, el hecho de, de, de volver eh, a fase 1 por ahí porta un poco asunto de las movilizaciones, y sí, por una cuestión de, de cuidado, ¿no? Y de respeto del otro sabemos que... Sí, sí, sobre ah, todo en esta otro. en esta etapa, Kimey, que, bueno, se vive de una manera distinta en La Pampa, por ahí, eh, de, desde otro lado del país nos dirán, pero bueno, eso es, acá ya nos pasó, pero... Este nosotros estábamos en una situación particular si se quiere en la provincia. Quimei, la verdad es que es preocupante y entendemos la profundidad de, de esta situación para muchas personas que tienen que rebuscarse la comida en el día a día, ¿no? Sin sin este sin que su situación esté comprendida eh, por lo menos en, en la totalidad de los casos, como nos decías, algunas personas de este del grupo que componés, este han, ad, han accedido al subsidio del Ministerio de Desarrollo Social, pero hay muchas y muchos que siguen en compás de espera. Te invitamos, Quimey, a que a la primera de cambio y a, a manera de una actualización este volvamos a reflejar a través tuyo o de una compañera un compañero tuyo la situación de los docentes autoconvocados en lucha de la Pampa. ¿Te parece? Bien, sí, sí, estamos en contacto ante cualquier novedad o cosa que nosotros eh, eh, hagamos, vamos a estar en contacto, le vamos a comentar ustedes, ya les agradecemos muchísimo que, que sigan interesados en el tema. Bueno, nosotros seguimos todavía más que preocupados, yo por hoy más alarmados todavía, sabemos que el retorno a las clases va a ser todavía intenso, así que nada es empezar a tomar medidas fuertes y urgentes. Eh bueno, el tema es que si nuestra voz no se sé si no los escuchan, los que deben de escucharlo vamos a seguir nada ¿no? pateando bastante la este asunto y más bueno, complicado difícil bueno quemail nosotros mientras conversábamos yo estuve compartí en la fanpage de radio carmess la publicación del comunicado que ustedes han dado a conocer a través de las redes sociales para que las personas de la audiencia se interioricen fehacientemente, este, pero te, te doy una vueltita más, eh, ustedes creen, hacen foco en la responsabilidad del gobierno provincial eh, por la situación que están viviendo, ¿no? que atraviesan, o, o hay un o hay un reclamo eh, más grande direccionado a, a, a, a alguna otra institución específicamente. Sí este más que nada si sí apuntamos lo que es el gobierno, porque como por que a través de los medios nos no hemos, no hemos escuchado cosas que se dicen que que no son por ahí ciertas acciones que se dice que, que toman y que no que no son que que no llegan que, que, que, que, que está pasando no no pasa claro. así que sí sí básicamente apuntamos el gobierno y el ministro de educación sí. muy bien. Muy bien. Esperamos entonces que haya una pronta solución para la situación de todas y de todos. Quimey, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Juan. Que tengas buena tarde. Quimey Cabrera es del grupo de docentes autoconvocados en lucha de La Pampa. Están en una situación, están eh, ni siquiera colgando de un hilo. Eh. Están verdaderamente